¡Viejo! otro pedo viejo como a tino, como Como ¡Cuatro como Radicamos en Sao Centro, el negocio, anda muy fuerte, esta zona controlamos Polo blanco manejamos, para ser exacto, en cuadrito los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando, como la perreamos Poco a poco, vamos avanzando Pónganse trucha chavalos, porque hay muchos semidiosos que nos quieren ver para abajo no se olvida aquel día, cuando cae el compachino en la oficina lo agarraron Los lo rodearon pues un dedo les pusieron sabiendo dónde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento en su ram por la central bien a gusto chicoteado Una morra por un lado De ese estrés es muy enamorado de los corridos originales. O chiquilín y juega para la vega viejo, una jota que lo dijo. Górno blanco va llegando Eso significa Jota, que anda aterrizando En los antros cotorreando Botellas 66P siempre lo verán brindando bucana del 18 Con el morralito siempre por un lado La 45 pa' aquellos que andan hablando Con patino anda el tiro Con un cuchillo ya saben de lo que hablo San Luis en las lomas donde él fue creado. Autopista 9-1 En su x negocio negocios andan arreglando O tal vez en su camaro lo verán paseando Compachino, compatino Váyanse arreglando Nos vamos al velayo A desfabilarme un rato Me despido, una junta yo les pido, a huevo viejo, y pura fuerza regia. Viejo.